¿Cómo te va, Ivana? Buenas tardes. Bueno, me alegro, me alegro. Soy Juan Pablo Bertolini. Estamos este en Radio Kermés. Me parece que ya has pasado eh, en, en, por alguna entrevista sí, con sí, esta radio. este Ivana, sabemos que, bueno, vos has, estás recibida de abogada, ¿no? Hace, hace, ¿Hace cuánto? Sí, yo rendí la última materia de, de abogacía en diciembre, en diciembre de este año, en la Universidad Nacional de La Pampa. Eh, todavía no tengo el título pero sí ya ya terminé muy bien eh, me imagino que hay un este bueno un cúmulo de sensaciones después de un arduo trabajo que ha sido llevar adelante tus estudios este donde los desarrollaste vana eh, Sí, yo eh, viví siempre soy de acá de Santa Rosa viví siempre acá sí que fui a la universidad Nacional de la pampa y toda la carrera la hice ahí y sí la verdad que sí es Eh, uno creo que siempre es desde que ingresa está intentando recibirse o a lo que espera y, y cuando llega el día no lo puede creer es, es el fruto de todo el esfuerzo que hizo durante tantos años claro Bueno, finalmente, este, y como si lo hubieras conseguido, digamos, con el título debajo del brazo, empiezan a abrirse otros caminos, Ivana, y en este espacio en el que solemos hablar de militancia, lo vamos a postergar un poco al tema para ir viendo cómo eh, es que tu apego por las leyes o por la justicia este se va abriendo un camino que por ahí para vos era bastante inesperado hablo de la posibilidad que tenés de viajar hacer una pasantía realizar una pasantía de tres meses en el equipo de trabajo del centro por eh, la justicia y el derecho internacional el seil en San José de Costa Rica podés contarnos acerca de esta de esta iniciativa cómo te llegó cómo te enteraste? ¿Cómo es que tenés ahora esta posibilidad, Ivana? Eh, bueno, eh, los derechos humanos siempre me, me gustaron, ¿no? Cuando fue una de las ramas por las que empecé a estudiar abogacía y dentro de la universidad eh, me fui metiendo en distintas organizaciones que defienden los derechos humanos. Eh, entonces es, es algo que realmente me gusta y eh, este año, el 28 de febrero, vi que había una convocatoria de, de CEGIL, justo en el último día que estaba abierta la convocatoria, así que la vi medio apurado. Eh, CEGIL es el, bueno, el Centro de Justicia y Derecho Internacional, es una organización no gubernamental que, que es de defensores y defensoras de derechos humanos en toda América, y lo que hace es eh, aplicar el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que es bueno la Convención Americana de Derechos Humanos a través de la Comisión Inter Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana, y la Corte tiene sede en Costa Rica. Eh, Segil tiene cuatro sedes y se divide digamos los casos de América en cuatro regiones, una, una está en Buenos Aires, una en Brasil, una en Washington y una en Costa Rica. Yo vi la selección para, para Costa Rica y me anoté. Eh, te, tuve que mandar bueno mi currículum, eh, un par de, de documentos que, que acrediten lo que yo estaba realizando. Y eh, me mandaron un mail que había quedado preseleccionada y comenzaron a hacerme entrevistas eh, por Skype y por llamadas telefónicas, donde bueno me fueron preguntando eh, jurisprudencia de la corte y la resolución de casos y, y, y cómo era el funcionamiento digamos del sistema interamericano y demás hasta que así varias entrevistas hasta que me mandaron un mail que había quedado seleccionada Así que eh, la pasantía consiste en ir a, a Costa Rica y trabajar en, en las oficinas del Sejil desde mayo hasta mitad de agosto. Eh, lo que hace el Sejil es bueno, representa a víctimas de violaciones de derechos humanos, recibe las denuncias, eh, prepara los casos, investiga y eh, prepara lo que se hizo el memorial y bueno, es, es presentado eh, cuando hay que litigar ante la Corte. Entonces uno de los trabajos en lo que consiste esta pasantía es, es eso, investigar el caso, prepararlo y, y poder asistir a las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Eh, actualmente, Ivana, estás en la Secretaría del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y también eh, participas activamente en la Asociación de Pensamiento Penal que, como dije hace un rato este es amiga, esta asociación es amiga de esta casa. este Siempre que ha, que, ha, que se puede, y eh, que hay un minuto, eh, la Asociación Pensamiento Penal tiene un espacio en Radio Kermes para ponerlo en contacto al oyente y a la oyenta media eh, con el mundo de la ley y sobre todo con la mirada que propone la APP. Ahora, eh, Ivana, podés contarnos... Así un poco sintéticamente, ¿por qué Costa Rica aparece como la capital de los derechos humanos un poco? Eh, bueno, tiene toda una mística Costa Rica por, por esto, porque digamos en el, en el llano la, la ley que rige a todos los estados de América en cuanto a protección de derechos humanos, que es la Convención de Derechos Humanos, también se llama Pacto de San José de Costa Rica porque fue creada en Costa Rica, fue sancionada en Costa Rica. Y a partir de esa convención, ¿no? de esa ley, eh, se crearon los dos organismos, una es la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la sede en Washington, y la otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la sede en Costa Rica. Por eso, eh, cuando uno habla de, de derechos humanos, creo que lo máximo que puede aspirar para trabajar es eh, en Costa Rica ante las mismas cortes, ¿no? Es como digamos, como ir a jugar a, con Messi al fútbol en Barcelona básicamente como al... que después de eso no no hay nada para para arriba muy bien muy bien mira qué buena qué, qué buena para, qué buen paralelismo pusiste ahí <ríe> para que le quede claro a cualquiera claro porque sí mucho mucha gente preguntaba por qué tanta emoción por por Costa Rica eh, la verdad no conozco nada del país debe ser un país bellísimo pero el hecho de que está la, la corte ahí y, y en materia de derechos humanos es por lo menos dentro de América es lo, lo máximo que, que hay Iban hasta ahora está haciéndote muy muy complejo este poder asegurarte garantizarte tu participación en el seil eh, digo porque este no de un día para el otro podés eh, subirte a un avión e irte a pasar tres meses a un país de otro lugar del mundo. Eh, menciono la cuestión económica porque todos, todas este, conocemos cuál es la realidad de la Argentina. A vos te está costando bastante, ¿cómo es ese proceso, Ivana? Sí, la verdad que sí, bueno, en primer lugar porque al ser una organización no gubernamental y que representa a las víctimas de manera gratuita con un patrocinio gratuito, no, no paga a los pasantes Eh, es decir, que no van a, no van a pagar por, por, porque yo trabajé ahí los tres meses, como tampoco cubre ningún gasto, ya sea de alojamiento o de, de viaje, ni, ni nada. Entonces es, es obviamente un poco complicado, eh, por la situación actual de, de que estamos viviendo todos, es complicado poder realizar un viaje, ya los pasajes son carísimos. Eh y bueno, no uno siempre por lo menos en mi caso siempre fui estudiante y trabajé y, y sé la realidad económica que que vive el país y bueno y que tengo yo no que no soy ajena, entonces es complicado, realmente es complicado eh yo lo que establecí en un primer lugar, bueno, yo me anoté y que es seleccionada estoy eh, consciente de que que mi capacidad económica no me permitía hacer una cosa así. Pero bueno, por eso empecé a investigar a ver si había alguna alguna beca, eh, algún estímulo educativo, algún aporte que, que se realice en estos casos, porque, bueno, no solamente por mí, porque si no hay, hay muchos chicos que, que también están en mi situación, que son seleccionados para una cosa así, que, que a nivel profesional es eh, una oportunidad increíble, y, y lo económico es una traba, y es, eh, es una lástima, porque hay chicos verdaderamente muy capacitados que, que decían ir y que no sé si pueden hacerlo o no. Bueno, eh, de todas maneras, ¿estás contando ya con alguna con alguna con alguna ayuda oficial, digamos institucional? Sí, sí, sí, por suerte sí, eh, todavía me falta recaudar eh, una parte, pero bueno, he ido recolectando un poco de de todos lados y la verdad que sí que tuve respuestas. Eh, siempre comprometiéndome ¿no? a, a volver y la idea es ir a capacitarse a formarse para después hablar con, con, con conocimientos y, y poder retribuir eso en la facultad, en, en los distintos espacios de, de la provincia de La Pampa, que siempre es sumamente necesario fortalecer el el conocimiento y la difusión de los derechos humanos. Muy bien, definitivamente a todes nos importa por lo menos por acá, Ivana, uh -huh. en Radio Kermés, nos importa que por supuesto consigas eh, todo lo que te hace falta, hablamos de efectivo, de dinero, eh a los oyentes y a las oyentas les estamos avisando que Ivana necesita unos pesos, no hay una, ni una rifa, ni una manera todavía este pública y visible en la que la, le podamos colaborar, pero te puedo asegurar Ivana que estamos sumamente interesados en tu formación, así como la de otros eh, estudiantes y estudiantes de nuestras facultades de derecho que se quieran volcar a la defensa de los derechos humanos y al derecho en general. Eh, ahora bien, si yo te digo este te digo un nombre, te digo Jambar eh perdón, Jamban der Putten, Jan van der Putten. ¿Te suena? ¿Te dice algo? Sí. Es el, es el periodista sí. holandés este que en, aparece en un en un documental filmado allá en los primeros días, el primer día del Mundial del 78. Eh sí. a, a Jan van der Putten, este se lo ve en ese documental siendo interpelado por quienes... es después nos enteraríamos, eran Tenían las Madres las de, la madres Plaza, de Plaza de Mayo. Exactamente. ¿Qué pasó sí. cuando cuando lo conociste? ¿O en qué momento conociste a Jan van de Putin, Ivana? Eh, bueno, yo había contado eso porque me, me habían hecho la pregunta por qué derechos humanos. Eh, siempre lo de, la cuestión de, de la última dictadura me llamó la atención y eh, Y el primer recuerdo que tengo sobre eso es eh, en el 30 aniversario de, de la dictadura, en el año 2006, eh, había salido varias notas en el diario, así que ahí había, había leído un poco sobre eso, y me acuerdo que había visto un video en que esto, una una señora le, le preguntaba, le interpelaba a, a este periodista y le decía que, que los ayuden a buscar a sus hijos porque era su última esperanza, ¿no?, eh, Entonces lo que yo decía que, que había reflexionado en ese momento de que cuando ocurre un delito como es la desaparición de una persona, eh, uno recurre siempre al, mismo, al Estado ¿no? en busca de ayuda, a la fuerzas Armada del Estado en busca de ayuda, y en este caso era el mismo Estado el que estaba cometiendo esos delitos, entonces eh, comprender eso, eh, cuál es la protección que tiene un ciudadano frente a, a un poder arbitrario como un poder arbitrario del Estado y le pedí ayuda desesperado a un periodista extranjero, justamente por eso, porque dentro del mismo Estado no tenía a quién recurrir. Entonces eso era lo que me conmovió de, de qué pasa cuando hay una figura de poder y que a quién recurre el ciudadano, en este caso era es una persona que estaba totalmente vulnerable. Entonces, bueno, me, cuando arranqué la facultad y, y demás, y conocí el sistema interamericano, lo que hace es esto, es proteger al individuo frente al poder del Estado y obliga al Estado a crear mecanismos para la protección de derechos humanos, para que se respeten dentro, primeramente que él no sea quien viole los derechos humanos, y a su vez que respete eh, dentro de su jurisdicción eh, las garantías de derechos humanos. Entonces se ha un mecanismo para que para que haya un sistema en que las personas puedan, digamos, dicho vulgarmente, denunciar al Estado por, por las violaciones en las que incurre a veces. Entonces, eh, es Eh, creo que el inicio de todo esto fue, fue ahí que, que realmente era muy desesperante ver a una madre preguntando por su hijo y no tenía más recursos que un periodista extranjero, ¿no? Es eh, algo que verdaderamente te conmovió, ¿no? Sí, sí, tal cual. Digo, tal cual, por, sí. porque más allá de la, de la cuestión eh, emocional que puede tocar a cualquiera, vos te quedaste pensando en la desprotección de, de ciudadanos y ciudadanas de aquel momento. Sí, es, eh, es algo raro porque, bueno, no uno no vivió, yo no viví esa época y por suerte no, no tuve ningún allegado que haya sufrido alguna consecuencia de, de la dictadura pero es eh, creo que es como oh, lo que por ahí se plantea en derecho, ¿no? El, el contrato social, el estado fue creado para que los individuos no se no, no, no exista venganza, no se maten entre ellos, ¿no? El estado digamos es ese deber de garante, de cuidar la seguridad de las personas y cuando es el mismo estado quien viola esos derechos, ¿a quién recurrir? ¿No? Es eh, realmente desesperante en el Eh, no solamente en la desigualdad, en la desigualdad de, de poder que genera. Sí. Entonces es importante que exista un sistema que frene ese abuso de poder por parte de los estados y que y que bueno cumpla el fin por el cual fue creado, que es garantizar los, los derechos de las personas, porque si no, no tiene sentido. Es de realmente el mundo del revés, ¿no? aquella situación donde el Estado tiene que ser el garante de los derechos, este, justamente es el, el, el que viola todo, todos los derechos imaginados. En ese momento, claro, este, eran muy pocas las personas que tenían un conocimiento cabal de lo que estaba pasando en la Argentina van a cómo fue entonces hace más o menos 13 añitos de ese de ese ponerte al día con lo de memoria verdad y justicia y recibir ese impacto fenomenal a través de un documental este cómo, cómo fue ese paso de estos 13 años? Y la verdad que a partir de ahí siempre, eh, siempre encaré, me acuerdo que cuando termina el secundario teníamos un proyecto de, de investigación y bueno, fue justamente sobre eso y ahí leí el libro Nunca Más, ¿no? que tiene relatos aterradores, por poco para un adolescente, pero era, era el, ni más ni menos que la realidad. Eh, y después de eso, bueno, arrancar con esta idea de... de que uno por ahí tila de, de Robin Hood, ¿no? de desprotección, además de desprotegido, pero es realmente lo que lo que me impulsó por lo menos a empezar a estudiar abogacía. Y durante la universidad, eh, la, lo cierto es que la carrera de abogacía no tiene en este momento una una materia específica que sea derechos humanos, sino que, bueno, eh, derechos humanos es una materia transversal que debe ocupar todos los espacios de, de la vida, ¿no? Y, y todas las materias tienen una mirada clave de derechos humanos. Y, y lo que más me llamó la atención fue primero la parte penal, porque, bueno, hablábamos, la parte penal, lo que tiene que ver con ejecución penal, porque hablamos de, de las personas privadas de libertad, que, que bueno, no El, las condiciones, ahora, justamente con la emergencia por sobrepoblación carcelaria, no entender que, que los derechos humanos rigen para todas las personas, incluso para los que están privados de su libertad, y que es un tema difícil y delicado de tomar, pero bueno... Eh, ahí es cuando cuando falla el sistema no del estado y que, que no sirve la resocialización y ni las ideologías re porque así como están las cárceles es muy difícil que una persona pueda salir a la sociedad y y estar resocializada digamos no cometer ningún delito entonces eh, preservar los derechos humanos de las personas privadas de libertad fue una de las primeras cosas que me gustaron por eso eh, me gustó el derecho penal y por eso empecé a meterme en la asociación Pensamiento Penal, que es, eh, creo que bueno, aprendí la palabra militancia en esa asociación, eh, porque así como tiene eh, políticas penitenciarias, una área de políticas penitenciarias tiene distintas áreas y se va ocupando distintos aspectos, por ejemplo, de pueblos originarios, de m, personas en conflictos con estupefacientes, lo que es eh, cannabis medicinal y demás, eh, las cuestiones de, de género, Eh, y se va ocupando siempre de, de esto no de darle herramientas eh, y la difusión de derechos a, a los que siempre son los colectivos más desprotegidos y a partir de ahí eh, bueno me fui participé en la competencia de derechos humanos que organiza eh, la cátedra de derecho internacional público que realmente está muy buena así que los estudiantes que, que tengan interés en hacerla que no la desaprovechen no es obligatorio hacerlo es es una invitación pero está la verdad que es una oportunidad de aprendizaje muy linda, porque es un simulacro de juicio ante la Corte, ¿no? Lo que, lo que yo iría a hacer ahora en la pasantía, bueno, esa competencia consistía en simularla, y bueno, lo ganamos la competencia acá en la Universidad de La Pampa y fuimos a representarla a La Plata, y donde los que simulaban ser jurados de la Corte era por ejemplo Fabián Savioli, que es un referente de derechos humanos en el mundo, y Entonces es eh, mucha, muy muy buena calidad de aprendizaje. Definitivamente. Y a de ahí, sí, sí, y a, sí, sí, cerrá, cerrá, eh, continúa. Y a partir de ahí, bueno, me fui metiendo, me, me, me, eh, me llamaron para integrar la, la secretaría, que, que bueno, esto uno no ¿no? La secretaría que coordina las distintas comisiones del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad, que lo que busca, bueno, es monitorear eh, los derechos humanos y se encarga de la difusión. ...dentro de la provincia de La Pampa... Y, ...y bueno, y a partir de ahí es un compromiso... ...no solamente desde lo académico... ...sino desde lo personal y, y en y todo el tiempo... ...y en todas las áreas de, de que nos toquen vivir, ¿no? Eh, la verdad que hay hay muchas cuestiones todavía que resolver... Eh, ...entendí en estos 13 años que, que Derechos Humanos... ...no es solamente el proceso de la última dictadura militar... Eh, ...sino que es eh, mirar en clave Derechos Humanos... ...hay que ver todos los aspectos de la vida... En, ...por ejemplo... En el trabajo eh, uno como vos tiene que entendernos lo, lo que implica una, una denuncia lo que lleva esa persona no la, la protección y y siempre poner en vanguardia en la protección a los derechos humanos van a ahora eh, lo nombraste a la pasada a uno de los referentes de los derechos humanos a fabián salvioli este y has hablado bien eh, tendidamente del trabajo que de los trabajos que desarrolla APP. este como ves vos por ahí es, es temprano o, o, o no querés este eh, comprometerte o no pensabas hablar sobre la realidad y sobre la calidad institucional que hoy por hoy nos toca vivir en la Argentina. Y está un poco complicado, no no, no sé si, si hablar de esto y no comprometer a nadie. Mi, mi postura es que la realidad es que eh, hay un cierto piso de derechos, no lo que siempre decimos, un piso de derechos y para atrás no se puede volver. Lo cierto es que como como el panorama actual se ve bastante bastante contrario a, a los derechos y, y a la creación o a la base llana que teníamos eh, entonces veo que la situación actual está un poco complicada eh, la realidad que bueno no sé si es eh, es problema de, de partidos políticos o, o problemas de un gobierno en particular es problema de los hombres no y Y hay que ver cuando uno llega a un lugar de poder a, a representar a, a un grupo, a un colectivo de personas, cómo maneja ese poder y cómo usa el derecho y demás. no Creo que, que siempre eh, tendría que ser a favor de, de las personas y no contra ellas. Eh, pero bueno, hay hay distintas posturas, ¿no? Definitivamente. Pero este lo que parece... Este, brillar en esta época, Ivana, este esto lo corre por mi cuenta, es este eh, la imagen del Ministro de Justicia, Germán Garabano, está sumamente deteriorada porque más allá del, de la situación económica a la que ha llevado el macrismo al país, hay también eh, un entrecruzamiento de autoritarismo, eh, tozudez, eh, incluso hay muchas internas en el gobierno nacional y la figura de Garabano ha ido y ha venido este y la última la última aparición la fue para, para los que entienden de derecho supongo lamentable cuando eh, le apretado digamos por el poder ejecutivo Garabano impulsó el juicio este político al juez federal de dolores a Alejo Ramos padilla estarás más o menos enterada de este escándalo sí, sí, este sí, sí, lo, lo que vemos este por ahí eh, los que ya peinamos algunas canas es que ha habido un deterioro en poco tiempo del estado de derecho en la Argentina que es preocupante por eso es que necesitamos que de gente interesada y eh, en plena formación o formada ya, como es tu caso, Ivana, este, necesitamos eh, abogados y abogadas que realmente estén interiorizados de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos de la Argentina y del mundo para que nos protejan y nos ayuden a tener un Estado que garantice la Todo ese esa cobertura que sobre todo tiene que arrancar por los más chicos por las más chicas y por estos grupos que nombraste a la pasada que están en, en riesgo que son los adolescentes y van a yo creo que eh, le dimos un recorrido bastante somero a, a la situación y a varios temas, pero por supuesto siempre queda mucho por conversar. Así que te vamos a comprometer para volver a participar en otra entrevista, en la siesta que no fue. De alguna manera seguramente vas a caer nuevamente en los engranajes de Radio Kermés que andan preguntando por aquí por allá. Y por supuesto tenés el micrófono a disposición. Eh, tenemos más que los dedos cruzados Eh, tenemos mucho interés en que puedas realizar este viaje y esta formación que se te presenta la posibilidad en Costa Rica este, y nos encantaría que puedas ir a aprender de primera mano en el sistema de protección de derechos humanos más importante del mundo, como vos misma has dicho. Este, mientras tanto, tenés el micrófono a disposición para redondear esta entrevista o enviarnos finalmente un mensaje. Bien. Bueno agradecerles por por esta difusión. la verdad que eh tuve respuestas inesperadas a partir de la primer nota que que salió mucha gente eh muy muy simpática y muy no sé cómo expresar realmente no sabía cómo cómo eh, agradecer ese cariño que me han brindado y que el apoyo y, y todos queriendo colaborar la verdad que me me pareció super valioso eh y no no no lo digo por mí también. Eh Vielo te dio una nota de un chico que había sele seleccionado para Harvard y también se había se había armado como una una especie de colecta. La verdad que está bueno eh ayudarnos un poco entre todos dentro de todos santa Rosa la provincia de la pampa nos conocemos un poco entre todos y y es una provincia del interior y, y poder llegar a participar no del mundo cuesta siempre un poco más que que al resto parece y recibir apoyo, y más los jóvenes que todavía no no tenemos los recursos económicos para pagárnoslos por nuestra cuenta, está bueno la participación de, de la provincia en lo que puedan, la verdad que estoy muy agradecida por eso. Eh, bueno, y bueno, a nivel personal es algo que, que siempre soñé hacer, ¿no? la verdad que eh, siempre eh, quise participar en unas cosas de estas, es lo que realmente elegí por vocación, y, y bueno, voy a... Creo que ya tengo casi todo confirmado, pero bueno, estoy eh, ultimando detalles y calculo que, que si todo sale bien, ya eh, los primeros días de mayo estaré viajando a Costa Rica. Y bueno, obviamente, aprender todo lo que se pueda, aprovechar la experiencia, hacer valer todo el esfuerzo y todo ¿no? el fruto de, de, de todo lo que estudia y, eh, en la facultad y también todo el esfuerzo que he hecho un montón de gente para ayudarme y, y volver y contribuir, sí, a que a que el piso de derechos no siga bajando, a que no haya regresiones en materia de derechos humanos, que se sigan difundiendo, que la gente tenga conocimiento de los derechos que la amparan y que los estados tengan conocimiento de los derechos que deben garantizar. Y, y bueno, seguir trabajando sobre eso, que es lo que realmente elegí y como siempre es lo que se necesita en, en todas las áreas de, de la vida, ¿no? Así que, bueno, espero poder concretar esto y, y volver y, y ayudar en, en todo lo que se pueda. Muy bien. Ojalá así sea y realmente podamos contar con una abogada con la con la formación que creemos nos merecemos todos. Ivánas, muchísimas uh -huh. gracias por esta conversación y bueno, queda te va a quedar una solicitud de amistad pendiente ahí en alguna red social y en uh -huh. nuestra página, en nuestra fanpage de Radio Carmes, tu nombre aparece este justamente relacionada con una nota de efemérides, que habla de este periodista que dio a conocer al mundo el drama de los desaparecidos en la Argentina allá por el 78. Eh, éxito y suceso en lo que viene, este en lo que resta del año, Ivana, eh, Costa bueno. Rica inclusive. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo grande para todos. Gracias, gracias otra vez. Ahí estábamos conversando con Ivana Barreix.